Bien, sí, cómo no. Eh, presidente, buenas tardes. Eh, Mauro Monteiro de Radio Cermés. Somos una radio comunitaria con licencia gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Le cuento esto para que usted sepa desde qué lugar le quiero preguntar esto que para nosotros es importante. En su campaña o en la campaña usted fue benévolo con los medios grandes y dijo que la comunicación era un negocio quiero consultarle si sigue pensando lo mismo y también consultarle respecto a si hay alguna posibilidad de una distribución más equitativa y federal de la pauta nacional para que llegue a los medios populares, cooperativos y comunitarios de, del interior. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué fui benigual? Quiero entender, porque la verdad que yo diga que los medios son un negocio, eso, decime te escucho. Perdón, eh, benévolo en el sentido de eh, dejarles eh, hacerle hacer que ellos sigan haciendo el negocio de la comunicación y esperábamos quizá los medios comunitarios y cooperativos eh, escucharlo decir que la comunicación es un derecho humano más que un negocio. No, pero a ver, son dos cosas diferentes. Sí. y la, la comunicación es una condición humana, eso está claro que nosotros nos comuniquemos y que tengamos la posibilidad de comunicarnos libremente, está claro que que es, que es así. En torno a la comunicación se montan negocios, de mayor o de menor envergadura, se montan negocios. A veces los negocios tienen tal envergadura que la comunicación pasa a un segundo plano y empieza la defensa de intereses propios. Esto es un fenómeno que ocurre en Argentina y en todo el mundo. Y en todo el mundo. Ahora, yo creo que lo que nosotros debemos garantizar en Argentina es la pluralidad de voces. Eso debemos garantizar. Porque esa es la verdadera comunicación. Que todos puedan hablar, que todos puedan decir, que todos puedan comunicarse. Nosotros intentamos, créemelo, que, que la pauta se federalice lo más posible eso es así, de hecho nunca adherimos a las lógicas que nos dicen la que la pauta se distribuya por la cantidad de ventas o que la pauta se distribuya por eh, la cantidad de, de lectores que leen un medio nunca aceptamos eso y siempre distribuimos la pauta teniendo en cuenta que hay una pauta en el interior del país y hay una pauta en los, en los grandes medios nacionales que efectivamente controlan un sistema de medios que, que excede mucho a la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier gran canal, eh, para que no empiecen a pensar que estoy hablando de uno, cualquier gran canal de, de la Ciudad de Buenos Aires llega a todo el país por el cable y por diferentes vías, por repetidoras y por diferentes vías. Entonces, o por eh, canales propios que tiene el grupo empresario que... que que lleva adelante ese, ese negocio. Eh, créeme que nosotros tratamos de distribuir la pauta con un criterio muy federal. Seguramente no por ahí nos llegamos a muchas radios comunitarias o, o radios cooperativas que por ahí ni siquiera eh, registramos en, el, en la cantidad de, de medios que existen como ese, porque con la ley de medios audiovisuales Efectivamente nacieron muchas radios de ese tipo, muchas se quedaron en el camino, otras siguen, y bienvenido que sigan, pero si vos querés pauta, presentate en el Estado Nacional y sé proveedor del Estado y te garantizo que va a llegarte la pauta. No, lo que te digo es la distribución de la, la distribución de la pauta es eso. No es que me lo pidiera, digo, es, así se distribuye la pauta. Pero para que se entienda de, de cambiar esa lógica de que está todo concentrado en Buenos Aires, el interior, donde ya, como dijo la oficina anterior, lo que sobra o lo que... Sí, por eso no, yo no tengo ningún interés que le llegue lo que sobra. Yo tengo interés de que le llegue a todos pauta oficial. Pero para eso necesito también que se cumplan con ciertos requisitos burocráticos que me exceden, pero es así, que se inscriban, que estén que nosotros podamos tenerlos registrados para recibir pauta. ¿Ok? Gracias, gracias Mauro.